Okay. ¿Qué tal México? ¿Cómo estás? Estamos de vuelta, Aguiar, ¿cómo estás? Ah, un placer estar de vuelta en esta tercera temporada ya, después de, de haber terminado la segunda, obviamente. Sí, claro. Tenemos nuevo productor, eh, Gachupín se fue, estamos de regreso con Don Álvaro, ¿no? Así es, y bueno, esta noticia ha revolucionado lo que es el, el, el ámbito de telecomunicaciones, ¿no? Sí, de hecho, venimos ahora sí si ya con todo. De hecho, Tenemos venimos a... de traje y todo. Sí, una disculpa porque nuestro compañero Ciber no se ha podido presentar. Él está ahorita en un proyecto que, que se enlistó en la Marina. En la ¿no? Marina, exactamente, pero... Pero bueno, nosotros ahorita en este momento estamos de vuelta Y no es simple capricho Sino la gente allá afuera nos lo ha pedido Hemos recibido como opiniones favorables Así es, eh, mucha presión por parte de, de gente muy muy influyente Muy influyente, nos pedía que volviéramos Sus hijos nos escuchaban Incluso ellos mismos nos escuchaban y querían como volver Así es, el gachupín nos dejó bien parados Nos agarró, <risa> confianza Y bueno, exacto para adelante no Para adelante, pues no, no nos queda otro más que echarle ganas De hecho tenemos eh, una opinión En estos momentos de De un alto mandatario, si podemos escucharla ahorita. Una nueva generación de jóvenes que toman las riendas de este país, que toman las riendas de su propio destino. Superan con su esfuerzo, con su actuación, las inercias, los vicios de las pasadas generaciones. no pues eh, qué buenas declaraciones ¿no? no bonitas palabras las que nos nos dedica como nos, nos ofrece nuestro ex presidente que realmente ahorita no, no es líder de opinión no es no, nada pero bueno no. lo tenemos ahí exactamente hay que como agradecerle la intención aunque realmente su palabra en estos momentos no vale nada <risa> claro ¿no? no vale mucho y, y ahorita ese fue el oso hay que agradecerle también chico oriental fue enviado especial ¿Ah, sí? hizo cita ahí con su secretaria y toda la onda. es muy difícil <risa> llegar Pero bueno, el Suri también nos quiso quedar atrás y. Él buscó. Mandamos. En estos momentos está en Los Pinos él, y nos va a dar como un enlace con él. Está en Capomarte. En Campo Está Marte. en el funeral, en la velación de lo que Escuchemos es lo que nos dice nuestro presidente Felipe Calderón. Eh, suri. Suri, por favor, ¿estás ahí? Como habían hecho un esfuerzo de una gran preparación física, pero sobre todo una preparación mental. Y. Ellos mismos me enseñaban cómo se habían visto, cómo se habían visualizado. Sí, bueno, Suri, perdimos la comunicación. Estamos teniendo lamentablemente. como problemas, exacto, sí. Pero esto está en cadena nacional. Si ustedes encienden su televisor en estos momentos, se darán cuenta, o el canal del Congreso, lo que quieran, que nuestro presidente nos está dedicando estas palabras. Sí, o también pueden ingresar a la página de presidencia.org.mx. Presidencia, presidencia de México, Felipe Calderón.com, algo así. Y eh, bueno, también estamos este, muy agradecidos por estas eh, palabras. Eh, Muy cortas, pequeñas, todo... Sí, de hecho, bueno, eh, eh, es muy importante escuchar de repente la opinión de nuestros mandatarios, pero no hay que dejar atrás a nuestro público, a nuestro nuestra audiencia, a, a, al pueblo, a lo, los que nos escuchan, a la plebe. A, prueba, a, ese, a la gente que, <risa> por la cual valemos y estamos sí, aquí. Sí, porque es... gracias a ustedes estamos aquí. De hecho, sí, Beren, antes de que se fuera, nos dejó grabada como una especie de opinión de la Vox Populi. De, del, más que nada, el tipo de... de, de... audiencia que tenemos y sí, nuestra audiencia objetivo el, el tipo de gente como tú que nos está escuchando a otro lado entonces vamos a escuchar un poco de lo que el ciber nos tiene a ver por favor Venimos de nada que bueno o sea que viene con ciudad sí, o sea que viene nada que sí, o sea que para estar, para estar juntos de nada que como hermanos pues exactamente es lo que queremos llegar a ese tipo de circunstancias ha sido como el objetivo del programa es un principio y gracias a ustedes lo hemos como estado logrando y, y esta retroalimentación nos hace dar cuenta que es, que es como cierto no a... sé si Si ¿Sí quisieras preguntarle algo a nuestro amigo, que está del otro lado. Claro, bueno, yo sé que en este programa de Marshall puede llegar a ser como una tradición. ¿Tú cómo, cómo, ves, cómo ves esto? ¿Crees que podría llegar? O, ¿O no? ¿Convertirse en algo bonito? No sé. Porque si decimos, sí. que, si decimos que, que una tradición, una tra, bueno, o sea, una, una digamos que esto y que decían que mil años, algo así, pues... Si, ni... Bueno, no, no sé si lo entendiste ayer. Me quedó más o menos claro eso de la traición Yo lo trato de entender como algo bueno Espero que haya sido algo bueno lo que dijo <risa> Yo también nada más creo, Como una tradición debe durar algo de Pero tiempo Pero durar años, exactamente Quisiera preguntarle, ¿tú consideras que esta traición O así como lo ves, pueda durar como lo suficiente? ¿Cuánto tiempo crees que dure? Más o menos Si sí, sí, tomamos de nada que los 500 años o los 1000 años, digamos, por ejemplo, pues, este, pues nos encontramos con, con hasta lo no existencial de, de un millón de años o algo así. Ah, caray, no, bueno, no creo que duremos tanto, ¿no? No, no, me gustaría, pero estoy seguro que no llegaré como a los 500 años o a lo inexistencial, que ya es como una, <risa> una, una <risa> bueno, cantidad de años exorbitante. Ese señor es algo, no sé, es un personaje de, de, de Sí, no sé dónde lo, lo habrá encontrado este... Pues el, el ciber, ciber y... pero pues. Son ustedes, eh, así, es, así eres tú el que está del otro lado escuchándonos. Entonces, pues bueno, no nos queda más que agradecerte. Y bueno, yo quisiera saber si tiene alguna otra inquietud. Ah, sí, pregunta? aprovecha el espacio, digo, ¿no? Mm -hmm. Ya que nos hiciste como un pequeño. Eh, una pequeña retroalimentación sobre lo que somos. ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos? Yo sé que la. La. Que la, bueno, que la, este, la, que la teoría de. de, de, de, de eh. Eh, eh, digo este Entonces eh, Digo eh, ¿Qué dice? Eh, quiero que me digan En de que digo este Digo Sí, bueno, gracias Gracias por esas palabras Gracias es un... parte de nuestra audiencia y creo que así son la mayoría de los que nos escuchan así es, y agradecemos al Ciber que nos dio este este este material muy bueno y bueno damos por iniciado lo que es la esta tercera temporada eh, oficialmente inicia con este programa Ciber ojalá regreses pronto te esperamos y bueno oficialmente eh, empieza este este nuevo nueva etapa en nuestra vida eh. cosechando frutos <ríe> así es entonces empezamos con esto el Mama Show muchas gracias <risa> Mama's ready. esto fue Bombay del guincho, este tío español. Es español. Es, es español. españolete, un españolete, entonces ya con esta, es la primer rola de la tercera temporada, y tantas cosas de qué hablar. Han sí, recordando un poco, cosas. ¿no? Al ex promotor. Que Exactamente, tenía. al gachupín que bueno, se nos fue, regresamos ahora con Don Álvaro, a quien estoy muy agradecido. Sí, ese pues es un vato ya de Monterrey. Un vato, que... un huerquillo de Monterrey, entonces este... también regresamos victoriosos porque regresamos de sobrevivir a una de las catástrofes más grandes del mundo y no solamente una fueron varias veces como bueno al menos yo recuerdo dos que ya sobrevivimos dos veces al, al supuesto fin del mundo sí supuestamente y qué se fue lo que te entusiasmó ¿no? ajá me da me da fuerzas porque de hecho me entusiasmó cuando eh, amanecí el 12 dije oh esta es una oportunidad que me dio la vida hay que volver a grabar el Mama show ah, bueno, hay que hacer la tercera temporada Que... Ir con todo Claro, porque no cualquiera sobrevive Y bueno, no... Como por ejemplo hay otro tipo de movimientos Hay que decir muy bien que el Gachupín Se, se unió a una causa Ajá, Anonymous, al Anonymous, ¿no? Sí, que está prestando lo que es la voz La voz eh, es este movimiento hacker De hecho esto me hizo pensar que a lo mejor el fin del mundo era real Dije, el Gachupín con, con una voz de Anonymous Encolocada en un... una especie de movimiento social, eh, es algo que no se le daba a él. <risa> de, de hecho, no, no, no sé ni cómo cómo llegó a estar allá, pero bueno, mientras estamos aquí, vamos en nuevas secciones, nuevo programas. así esperen como sorpresas, no podemos decir mucho porque pues firmamos, firmamos un contrato de confidencialidad con Don Álvaro, es muy serio y muy estricto en ese aspecto. Ya lo irán conociendo ya lo irán poco a poco. poco, exactamente, pero habrá como programillas, en nuevas voces, esperemos. talentos. Nuevos talentos, que bueno, hay muchos eh, scouts que andan por ahí. <risa> no el mamón, el mamón scouts. <risa> Exactamente, algunos scouts, así nos gusta llamarles. <risa> Cazadores de talento. Eh, sí, nuevas voces, nos dimos a la tarea de salir a la ciudad, buscar como talento, bueno, más bien a ninis que no tuvieran nada que hacer, y decirles hey, tú quieres grabar un programa y contestado, la verdad, pero pues ojalá, ojalá se animen, así es, y bueno no sé, este si sí, ya saben que seguimos en iTunes ah, de hecho si sí, seguimos en iTunes, nos pueden escuchar, eh, ahí sí que este, blipte.tv ya no, porque <ríe> creo que hubo problemas, pero vamos a estar subiendo los programas al Face, eh, a la página que temporalmente es mamashow.tk, pero ahí sí, pues, si quieren entrar, le pueden dar, bueno, si quieren ponerlo en su barra de dirección, no va a abrir nada, pero, no va a abrir nada, exactamente Pero igual el chiste es imaginárselo, ¿no? Así es. Y bueno, también eh, una disculpa por el ciber que no está con nosotros, pero él eh, como le habíamos comentado, se había listado a lo que es la marina. la marina. La marina gringa, de hecho, ¿no? La nacional se la... Sí, no, él no es, es el, el Rambo mexicano. O sea, el Rambo mexicano es... macho Rambo mexicano y él iba con toda la intención de estar en Afganistán y oh rayos se enteró de que ya Obama ya retiró ya las retiró tropas. las tropas es que no es, no es un proceso sencillo ustedes sabrán el ciber tiene tres años tratando de entrar a la marina a la milicia sobre todo estadounidense y cuando eh, por fin lo eh, logró. justo cuando por fin lo logró pasó todas las pruebas este su orina era limpia y toda esa onda Entonces, <ríe> no, debía nada, no debía nada en Copel no <ríe> debía nada en Copel porque tenía una deuda en Copel y eso le impedía como sacar su visa Pagó ya su deuda en Coppel, llega y resulta que las tropas afganas ya se habían retirado Entonces, oh sorpresa, Siber que, que es gran fan de A Prueba de Todo pues, bueno. Que de hecho lleva su kit de A Prueba de Todo, sí, en de su hecho. casa, Practicó eh, cada vez que tenía ganas de hacer el baño tenía un hoyo Ciber es la única persona que conozco que puedas armar una letrina en 5 minutos <risa> y, y bueno, ar, eh, por eso es la razón la, en la cual no está con nosotros el día de hoy pero bueno, el programa sigue, este proyecto tiene que, que a seguir, andar. Sí, sí, sí, ver, si nos escuchas seguramente estás en tu avión vuelo a regreso a la Ciudad de México decepcionado y triste, pero eh, por otro lado debería estar alegre porque el Mama Show regresa eh, tienes ya trabajo aunque no te paguen pero aquí estamos, seguimos aquí y bueno, estamos. ahorita quiero, eh, vamos a poner una, ah, una, una canción, canción, una canción de de, de Kazavian, es Dice Are Forgetting de su nuevo disco y bueno, espero que les guste, regresamos y bueno, uh, dale play Zuri Ahí ese botón Anda esto fue de Kasabian Days for Days Are Forgetting. Y bueno, este es su nuevo disco, Velociraptor. Muy, muy buena rola. De hecho Casabian siempre no me gustaba, se nocen como una banda muy futbolera. Nunca, nunca defrauda, además por la Liga Premier, que ¿no? <risa> <risa> tiene su rola de Sí, fire. El FIFA también tiene varias rolas. Pero bueno ya, volviendo al al, al programa, ¿no? Al programa y a la alegría que nos da haber Guay. sobrevivido. Eh, saltamos de júbilo y, y aplaudimos porque sobrevivimos sí. una vez más. De hecho, es lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire. Como que sabemos, bueno, tengo una teoría del por qué sobrevivimos. Eh, eh, hoy en, en, en estos días tenemos como nuestro Cristo moderno, ¿no? Claro que sí. Blake Mora, Blake Mora murió el 11, se sacrificó por nosotros y gracias a él estamos con vida. Entonces, que bueno, el que él ella lo sabía, ¿no? Él ya lo sabía. Entonces, creo que estábamos como subestimándolo. En este momento tendríamos que tener una figurita de Blake Mora en nuestro cuarto. que dicen que cuando ya iba de plano a caer en la caja en la caja negra y cuando yo va para abajo se, se alcanza a escuchar como Blake Mora dice perdona los padres perdona los chapos no saben lo que ¿Eh? es. ¿no? sí sí sí no y bueno bueno también de bueno esto es tipo de ya sabes que todo todo todo lo agarran con modas no todo esto empezó desde el, cuando ya ves no el 99 que se iba a acabar el mundo sí recuerdo y luego como vieron que en el calendario este iba a empezar en el cero uno el cero uno el cero uno la uno Desde que, desde que cambiamos de siglo como que esto viene. Sí, no sé, como que la gente le tiene miedo a ver varios números iguales juntos. Entonces creo que a eso se debe más que nada al temor. Que ni el 6 del 6 del 6. O sea, tampoco pasó ni más. Es el número del diablo, no, no, no pasó no, nada. No recuerdo algo que hay que... como Blake Mora que se haya sacrificado. <risa> pues no sabemos, pero a lo mejor fue alguien X. Oh, tenemos una llamada. <risa> sí, bueno, ¿quién habla? ¿Quién tenemos en la línea, perdón? Eh. eh... <risa> Se arrepintió, bueno, me sonó familiar la voz Sí, ¿eh? creo que era el, el <risa> señor de hace rato Por suerte no entró bien Por Pero de qué hablábamos, se me fue como el, el tema me distrajo un De lo de las modas de Ah, sí, sí, sí, pues es como, todo es mercadotecnia aquí hoy en día De hecho, me sorprende que desde el día de ayer ya haya emprendido el arbolito en algunas plazas comerciales <risa> Sí, de hecho sí fui a, a un... A Park soundly o algo así. Pero es lo de, por ejemplo, lo que promovió el presidente Cabrón, que agradecemos. Ah, yo pensé que era una broma. A mí me lo dijo ayer un amigo que, que iba a haber descuentos y así. Sí, se sí, llama El Yo que... dije... No, este es un chiste, ¿verdad? ¿Dónde están las cámaras? Cosas así, pero no. No, sí, lo está promoviendo, es el buen fin. Es la próxima semana por si te animas. Vale, yo ya, ya hice compras, entonces debí haberme aguantado hasta el ah, próximo fin. Sí, que es el buen fin, ¿no? El buen <risa> fin. No, de hecho, yo, eh, tiene todo. Obviamente no, no, no, no siento que realmente piensen en, en que somos ciudadanos. Yo lo veo más como un uh, Movimiento económico ficticio para que así puedan decir que este año sí, sí hubo ventas prosperidad, exacto. Y en, en complicidad con los, las empresas que tienen sus, sus stocks llenos de mierda que no vendieron, entonces van a aprovechar para, exacto, para exacto. al menos recuperar algo de lo que no vendieron. Ya estamos volviendo con un programa de corte político, ¿no? Sí, Chicharito, eh, nuestro Oliverato eh, mexicano. Claro, bueno, pero no me toques ese vals ahorita. <risa> Porque bueno, realmente es. una decepción. México, claro que sí, contra Serbia, la verdad, un partido. No, la verdad yo he estado como muy desconectado estos últimos días como del deporte. Que entonces México perdió contra Serbia. Sí, bueno, pero eso no tiene importancia. <risa> Estábamos hablando lo, de lo que es Blake Mora. Ah, Blake Mora, nuestro Cristo del siglo XXI. Así es que, que, bueno, que casualmente murió el once en el once del once, ¿no? que bueno, obviamente ya sabes que cuando pasa ese tipo de, de cosas o noticias muy fuertes, Ajá. el Twitter se vuelve un... Uf, se vuelve loco, y se atascó de noticias de Blake Mora, horas después, paqueado lo, lo lo pacó en, en los Trending Topics. Así es, pero a mí, se, o sea, obviamente la gente queda bien y Ajá. los artistas, nunca faltan los pendejos como... Eh, como Pati Chapoy, ¿no? Que, que metió la pata. No, metió la... Bueno, metió hasta la cabeza, güey, porque sí la cagó gacho, este... la verdad eh, ¿por, por qué dar bien porque nunca nunca falla ajá no de hecho sí muchas como personas pertenecientes a la farándula caen como en en, en en este tipo de errores de hecho ya estás leyendo el, el tweet que puso dice lamento el fallecimiento del secret el secretario de educación al oso lujambio y luego dice quién sigue pues ella por qué deja, no porque realmente fue eh, como ya lo sabemos fue ya fue la ya de... la podan la mamá de Ninel de hecho <ríe> la mamá de Ninel Conde ¿no? no que que de hecho bueno Ninel Conde esa se ha vuelto como que también los twin topics por lo que por ejemplo cuando fue lo de Steve Jobs hubo mucha gente uh, sí no pone un montón de, de tonterías Yo a pues pienso que ya se lo hace a propósito <ríe> de hecho nuestro responsable ciber es fiel seguidor de Twitter y él nos nos mantiene como al tanto de, de, de todas estas noticias Y bueno, todo estuvo O sea, es que yo creo que el 11 del 11 sí tuvo mucho que ver Porque fue cuando este, Decidimos regresar sí, también. Digo que Fue como una visión que tuve ese día Amanecí, sí, ya sabes, desnudo y todo sudado <risa> Y dije, no, tenemos que volver Con, los, con la boca con, Sin pelos en la <risa> boca ¿no? Sin pelos en la boca, exacto <risa> No, pues está bien Y bueno, ahorita si no sé, nos vamos con una Una cancioncita una errorita, Y recordando al público Sí, me que... nos mandó unas canciones Pero la verdad, si nos da tiempo las ponemos Si no, no, porque no vino sí. <risa> Recordándole <risa> al público que tenemos lo que todavía en nuestro correo Por si quieren seguirnos mentando a la madre Sí, de hecho ya No, bueno, sí, bueno, sí, mentirme Me empecé a sentir como mal, pero ya ¿Me puedo poner una canción? Claro, claro. Ah, quiero poner una de los amigos invisibles, no sé si lo subí. Sí, sí, Esta se llama Yo no sé o algo así, si me equivoco y ya la corregiré cuando termine. No sé, exacto, así se llama Yo no sé, es de los Amigos Invisibles, no me equivocaba Así que no sabía si se llamaba así sí que dije Yo no sé, me metió como una cierta confusión uh -huh. Y así, pero es que no se preocupen así es. Y bueno, también eh, ah, Retomando ah, los temas deportivos no En nuestra sección deportiva Estamos este, ahora indignados uh -huh. eh, Tristes por lo que pasó anoche Con Paqueado. Así es que... que... Que la verdad, este, robo total, todos fuimos testigos, bueno, al menos los que tienen televisión. Sí, que de hecho a, a mí como que el box me da un poco igual, de hecho... Pero no lo considero como un deporte, es como, como más morbo, ¿no? El, el hecho de ver a dos personas golpeándose y ver a los dos mejores del mundo golpeándose es sí, como lo que. Yo sí, la verdad, yo estaba muy emocionado. Yo sí, este. ¿Compraste que... tu playera de paqueado? No, ¡Oh! Juan Manuel Márquez, la verdad. Juan sí. Manuel Márquez, exacto. Yo, yo sí ibas con todos o con él. Uh -huh. eh, digo, si ganaba. <risa> las, las apuestas iban 7 a 1. ¿En, ¿En qué sentido? Ah, bueno, ya, ya, ya te explicaste. Sí, las apuestas. Pero como raro, yo voy con todo con él. No, no, no. no, no las apuestas, digo, si gano, es casi, casi millonario. Exacto, es que sabes que Creo que, que, que fue más, más por eso Las apuestas, hay toda una mafia detrás de esto ¿Cuántos millones no se hubieran perdido Si se hubieran, si hubieran dado la victoria a este Márquez? Sí, de hecho sí, y bueno También digo, la tarjeta del Amazon no miente ¿no? Ajá, sí, ahí fue claro Contundente <risa> de la victoria de Márquez Y los demás jueces lo ignoraron no Digo, si hubiera estado la Amazon y Y lo que es este. Julio César Chávez, ¿cómo jueces? Se la daban Se en la mesa. ¿no? Exacto, exacto, no, indignados los chavos estos. ¿Cómo inventaron los papeles? Lo que me sorprende de Julio César Chávez es que pueda hablar cuando estaba narrando. Y bueno, es como el, el, el señor que nos marcó hace un momento. O sea, sí. yo creo que también era boxeador y también Sí, quedas mal, ¿eh? De eso, si los jugadores de fútbol americano Fatales. Y una cosa que llamó mucho la atención Fue que, el patrocinio ay, no. que traía, Marques ¿Te checaste? Sí, que era Pri. Cablecom, ¿no? Ah, no, era una... <risa> Cablecom, Dish, y creo que traía uno de PRI Sí, el PRI, el PRI que por cierto está indignado Va a pedir al Trife a tribunal de... Va a pedir prórroga Una onda así, para que Chequen los puntos, punto por punto Y a ver si en verdad era la victoria y van, y... In, van a impugnar Y bueno, por ahí nos, nos topamos Con una imagencilla de... del de presidente del PRI donde ah, él... sí, donde está indignado y estaba dispuesto dice, es pues que si trataba de dinero pues me hubieran dicho y, y él, él, paga, ¿no? él pagaba él invitaba él invitaba a la victoria de Márquez qué pero bien. bueno, victoria no, el mundo sigue igual eh, a nadie le importa eh, solamente creo que a ellos y eh, no no cambian mucho que mi vida siga siendo igual de patética nuestras vidas están siendo igual de patéticas las suyas también, porque no hacen otra cosa más que escucharnos qué, qué bueno que Que sea patética. Que sea patética, ya, ya, es, ya es algo, ¿no? Ya es algo, ¿no? Malo que no fuera nada. Digo, deberían sentirse orgullosos de que por lo menos su vida es algo. Y que por lo menos en ese momento de que estaban viendo la pelea se sentían ustedes como, ahora sí soy mexicano y ahora <risa> exacto, sí, exacto. le vamos a romper la madre a Paqueado y ya te subir al ring. Y bueno, tenía que pasar. Son. Simplemente como dice Aguiar, eh, mucho dinero estaba de por medio, como para regalarla. Si Son clichés de, de los mexicanos, ¿no? Que, que igual a lo mejor en algún futuro, quien quita y podamos tener un programa deportivo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué, por qué no? Digo, Chicharito, nuestro liberal. mexicano. De hecho, ahorita creo que tenemos como todo el peso en nuestras espaldas porque somos el único programa en estos momentos. Pero ya les dije, va a haber sorpresas. Cosas nuevas. O puede que no haya sorpresas. <risa> sí, todo puede pasar. en cómo es esto. Puede, del puede, nuevo? puede que la sorpresa sea que les diga que hay sorpresas cuando en realidad no hay sorpresas. Y porque la sorpresa puede ser que esto vaya a haber madre. Es que es, es, es intermitente esto. La sorpresa puede ser que este sea el último programa de la tercera temporada. <risa> o que, que nunca salga al aire esto, ¿no? Pero no, posiblemente esto nunca salga al aire y solamente lo escuchemos nosotros. <risa> y eso me dio como más tristeza. Lo Entonces, que pasa fin... es que, mira, lo que. A mí no me gusta ya decir las, nuestras ideas ya, o decir que sí, hay algo nuevo, porque siempre, siempre... Entonces ves, creo que ya la cagué, sí, sí, sí. Cuento navideño y que vino el crítico. Ah, ¿qué, ¿qué pasó con el cuento navideño? Sí, se, se fue o a sea, Lágrimas de mi chorizo, Lágrimas ¿qué de mi chorizo, luego empezamos a hacer es, temporadas de 10 diez, de diez capítulos, y las grandes series que eran de 24 <risa> temporadas, eran 24, perdón, las temporadas eran de 24 programas, Doctor mm -hmm. Hawks era de 18, y cuando... Mama, Show empieza a hacer eh, temporadas de 10 capítulos ¿Qué pasa? Todos Todos, todos hacen de... Marcando dique. tendencia O sea, no, la verdad yo... Indigna un poco Entonces vamos a tratar de manejarlo esto un poco más top secret No se los vamos a hacer tan evidente Si viene, vendrá Si viene, vendrá Y no, también, qué bueno, ¿no? Como el famoso dicho ese que, que realmente me da mucha risa Que dice, cuando te toca, te toca No. Y, y cuando no te toca, <risa> no te toca no es ese, ese dicho siempre se me ha hecho como hasta cierto punto poético estúpido ¿no? la, la verdad digo. bueno no quería decirlo así pero, sí. pero es más o menos como eso ¿no? algo que sí queremos hacer como eh, que, se, que se den cuenta es que seguimos en esta onda de la payola si tienes una banda o algo así la verdad sí necesitamos dinero entonces si tienes una, no importa que toques feo que tu grabación sea un celular o algo así nosotros la componemos mientras tengas dinero va a sonar aquí Sí, así y que nuestros bueno. 15 escuchas la, la van a escuchar O quién sabe, porque como es podcast a lo mejor lo adelantan Pero bueno, esperemos, seguimos de va a estar ahí, va a estar allá Ajá. Y bueno, seguimos en, bueno, patrocinando otros que nos pagaron por, por poner lo que es su música y Que de hecho no la hemos puesto desde hace mucho Masterstone Masterstone, este, regresa abriendo a Tech A <risa> no, ese fue el gran regreso de Masterstone, eh, la verdad de... Lloré de la alegría. Porque salió de aquí. Aquí salió. Como lo escuchaste en el Mama Show, ¿eh? Nada. No claro. de alfa estrenos ni esas jaladas. qué bueno, que esperemos que le siga yendo bien esos chavos que estuvieron aquí. Bueno, nada, fue el... Fue el, uno, el, el chavo salen. este finlandés, que hablaba muy bien español. Y la gente se identificó con él en el escenario. Es, es bonito verlo, ¿no? Es bonito ver con una botarga tocando la batería. La <risa> señora. La señora. Una, eh. señora, un, un, una, una <risa> gacela y estaba, en la guitarra ahí. La señora que iba de MILF, iba de Milf con ellos... Sí, sí, sí, míos, es que Ya lo, lo hemos explicado, ¿no? los términos míos. Uh -huh. Pero bueno, nos vemos con una rolita, ¿no? Una cancioncita, nos... eh, no, no sé qué propones, algo. No sé, quiero poner esa rola de los Technicolor Fabrics. Es Brick facts ah, y si, si, sí, sí, aguanta tus canciones, se van a poner al rato, no te preocupes. Y si no, vamos a dejar una liga para que las descarguen y las puedan escuchar después. No te preocupes. Vamos, dale play, Suri, dale play. Es ese botón, Suri. Ay. Ese no, Suri. <risa> <risa> Suri, ya. Technicolor Fabrics, de la canción se llama Breakfast Feelings. Suena chido, yo de hecho yo no la había escuchado, ¿de dónde son? Son, ah, fíjense que aunque se oye medio gabachón, son de, son de Guadalajara. Muchos ¿no? jalisquillos. Sí, sí, sí, es una... Tiene poco, creo que tiene como unos tres años. ¿Cómo así. es Aspatri, mate un jalisquillo o algo así? ¿Mandé? Aspatri, mate un jalisquillo. <risa> Aspatri, <y> mate un jalisquillo. Ahí <risa> dicen, bueno, no, malditos. Eh, está chido, no los había escuchado. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues este... Lamentablemente, Ciber si nos estás escuchando, creo que ya no hubo espacio para tus canciones. Ya llevamos mucho tiempo. ¡Demonios! ¿no? De hecho, ya platicamos ahorita con Don Álvaro y me está proponiendo que tengas tu programa, pero ya dijimos: No, no, no, aguante, Ciber va a venir. Ciber, sí, va a venir. nada más que te entreviste este compromiso con la Marina de la U U ¿Se entiende? ¿De la USA? USA, ajá. Y pues ni modo, no te queda más que ahora la SWAT, ¿no? No sé si, si esté disponible o haya vacantes en la SWAT. Nada más que, no, bueno, sí nos encargó mucho que mencionáramos sobre el regreso de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, ah, sí, sí, pero, pues hasta nos pasó una rola, pero bueno, supongo que fue por eso, ¿no? Sí, que querían. Black Sabbath va a regresar en cortesía del Ciber. <risa> que espera a él que, re, que vengan a México y que, bueno, todos decían que... matarás a a, a reguetoneros y colgarás sí. su cabeza fuera de su casa como, como tributo como tributo a, al regreso de Black Sabbath sí bueno, pero, que los chicos no se los va a agradecer mucho se los va a agradecer mucho pero la verdad yo creo que no van a venir a México entonces la lo me, siento lo siento sí, lo siento los, lo siento sigo sí, lo, lo siento eso eh, fuerza fuerza mejor los pues que mi sí si van a venir es Per Jam, no ah, Per Jam, necesitamos boletos de hecho un favor que les quiero pedir como de corazón con el corazón en la mano. <risa> no, es que si tienen como boletos que me puedan regalar, son bueno, los que les sobren por Los que les sobren, de preferencia dos, eh, como Si, saben, si no? tienes uno, pues trata de buscar otro, ¿no? Porque no quiero ir solo. Entonces, tampoco, <risa> tampoco te voy a invitar a ti, entonces. regálenme un par de boletos y, y se nos agradeceré mucho. Sí, que la verdad este pues no tenemos patrocinadores. No, no tenemos patrocinadores y Les prometería una reseña, algo bueno, sí, pero la verdad es que no lo voy a hacer, necesito nada más boletos para ir Creo que todos necesitamos boletos aquí, sí. menos el ciber sí, no se mostró tan entusiasta con Pearl Jam. No, no, no, él ya sabes que está... No, en otra onda, muerte, destrucción, <risa> muerte. armas, drogas, cosas así Cosas más vergas ¿no? <risa> Sí, cosas más pesadas prácticamente, <risa> cosas que salen en la prueba de todo, sí, <risa> sí De esas cosas me, me refería Cosas más pesadas, más... Voluptuosas, ese tipo de, de ondas. De ondas. Le late un poco el skate, por ahí tuvo una aventurilla con <risa> una chica skate. Pero... Una chica skate, de una. ¿Cómo se llama? Chica. Chica rider, una chica rider. <risa> chica trisurera, de hecho. <risa> de, de hecho, tenía un estilo muy particular para patinar. Bueno, no están los les ni yo para contarlo, pero patinaba con la espalda. <risa> <risa> Pero bueno, así... Bueno, son unos de los tantos que ver que ha tenido el Ciber Y creo que a nadie de ustedes les interesa Sí, bueno, retomando lo que ya me no es muy en serio Necesitamos boletos, vamos ¿vale? Necesitamos boletos, este... Comuníquense a la cabina, eh... No sé si no tenemos teléfono, ¿ah? ¿eh? Sí, porque nos vemos Ah, hace sí, rato, es cierto, y... nos dejó Bueno, pues o sea, al teléfono que... Investígalo, porque Investígalo. La no lo no queremos dar De hecho, fue una llamada que... La verdad, cuando, cuando alguien tiene ganas de hacer algo, hace hasta lo imposible Entonces, si tú tienes ganas de regalarme boletos, vas a ser lo imposible <risa> por buscar mi teléfono Claro, o si no, está el correo, ¿no? Como, como, como... Ah, el correo, el correo, me puedes contactar Eh, pones el asunto De... te voy a dar boletos o algo así Para no confundirme, me llega mucho spam Cibernovias, tú sabes, tengo muchas cibernovias Entonces, de repente me confundo son como como cibers pero con <risa> No me refiero a esos de Latin Chat y ah ya eh, y esos ciberbes <risa> sí ciber... ciberabrazos ¿no? ciberabrazos ciberregalos cosas así entonces, pues sí cuando no estoy grabando estoy haciendo eso <risa> Okay sí porque hace como tres años que me gradué y de re me, realmente no tengo de empleo en estos momentos <risa> por eso estamos aquí ¿no? por eso estamos aquí esperando patrocinios boletos eh, todo de algorrita café Ya que mi mamá me corra de la casa, porque si no, ya no voy a tener con qué sobrevivir. <risa> Pero bueno, banda. Entonces esto fue el Mama Show. Mama Show, el primer capítulo de la tercera temporada. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Eh, nos vemos para la próxima semana. Y bueno, nos despedimos con esta... Ah, que... pues hablando de Pearl Jam, ¿qué te parece si ponemos la de Just Breed? Como no, como no, con mucho, sea, mucho gusto A ver, Suri, claro. Suri, el disco es el que está ahí Que arriba. por cierto, Suri, este, no, no salió al aire Ya no quiere salir no, porque dice que, que Bueno, siempre la caga, ¿no? Entonces, no, no... Dijo que lo suyo era poner discos o bajar mp3 de internet Y la verdad lo está haciendo muy mal Ya, ya hay varios errores que, que yo he visto Así es Suri, Entonces, Suri Por Suri. favor, ahora sí puedes poner bien la Suri, canción Por favor, no la vayas a regar sí. Es Esa Suri, Suri Ya terminó Suri, quítase. <ríe> ¡Esa no es Uri! Sí, entiendo que toda la vida debe ¡Oh,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 Thomas is never gonna let me win, oh, oh. under everything, just another human pin, oh, oh. yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me More than me, as I come clean, I wonder every day as I look upon your face. For oh, oh. everything you gave, and nothing you would take, oh, oh. nothing you would take. More than me, I come cleaner. I meet you on the other side. Mama's ready.